¿Qué es el esquema Ponzi? Descubre qué es lo que significa el esquema Ponzi y en qué se diferencia de sistemas similares. No caer en los engaños que existen por ahí conociendo en qué consisten. El esquema Ponzi es una operación de inversión fraudulenta que se basa en el pago de intereses a los inversionistas con el propio dinero invertido o el de los otros inversionistas. No hace falta decir con esta definición que es una estafa que consigue un proceso en que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas se generan por el dinero de nuevos inversores que caen engañados o aportado por ellos mismos. Cada vez se invierten más personas engañadas por grandes beneficios con sus inversiones, porque están viendo que los anteriores están cobrando el dinero y los intereses prometidos, y es algo que puede funcionar durante un tiempo en el que si se sabe salir de él a tiempo se puede conseguir algún beneficio, que no grandes riquezas, pero que solo funciona si aparecen nuevas víctimas. Es un negocio en el que solo gana el primero, muy similar al esquema piramidal. Se suele reconocer más fácilmente porque no existen productos que ofrezcan un alto interés y porque no se reconoce muy bien lo que se está vendiendo o cambiando para conseguir ganar valor de ese dinero. No se sabe qué es lo que ofrece esos beneficios. ¿Y quién es el primero? el que se las ingenia para crear un sistema piramidal en base a esto. Pueden ser muchas personas y de hecho esta estafa nunca ha dejado de existir. Pero si hablamos del primero hablaremos de Carlos Ponzi, que ha logrado crear esta estafa en los años 20. Carlos Ponzi prometió a sus clientes un 50% de los beneficios en un plazo de 45 días, o del 100% en casos de 45 días, solo por comprar cupones postales descontinuados de otros países, para redimirlos a su valor nominal en Estados Unidos. Se dio cuenta de que los cupones que los inmigrantes italianos enviaban a sus familias, por carta, para cambiar por dinero y poder responder a las cartas, podía ser un buen negocio. Por eso creó la empresa bajo la cual creó su estafa. Al poco tiempo, se hizo un personaje rico, un empresario ejemplar al menos durante los primeros meses en que se pagaba a inversionistas con sus intereses y muchas personas ya confiaban en él, llegando a ofrecer sus ahorros e hipotecar sus casas. Como podemos ver, es una clara estafa que ha sido descubierta en ese caso, pero que aún sigue en muchos otros. De hecho, todas las estafas evolucionan, pero no todo el mundo cae en ellas. Es por eso importante tener cuidado a la hora de los negocios. Los esquemas piramidales no tienen por qué ser esquemas Ponzi, pero lo son si existe obligación de realizar una compra sin devolución para entrar a la red, si existe obligación de compra todos los meses, si las ganancias vienen solo de nuevas personas que entran en el negocio o si hay que enviar un tanto por cien a alguien superior en la red. Escrito por Beatriz Soto, el domingo 3 de marzo de 2013, gestionempresarial.org Narrado por Beatriz Santillán